Sabe dormir, ya te lo dijo, te lo dijo Bertolini, dos veces te lo dijo, además, ¿eh? que Mariana Comiserov es quien lleva adelante esta columna. Hoy de cierre. Para, para terminar el Bestias de este sábado. ¿Cómo estás? Ahí andamos. ¿Cómo dormiste?、Eh, regular. Sí, yo también. ¿Qué te pasó que no dormiste bien? Tengo el chico enfermo. Igual、claro. lo traje a trabajar. Sí. No, no, no, no queda otra.、Eh, no lo hagan en sus casas. No, no lo estamos en sus a favor、casas. del trabajo infantil. <risas> Pero bueno, no, mucho, hay mucho. Hay, hay mucho... Mucho estímulo, viste, que te hace dormir mal, mucho trabajo. Bueno, ¿no qué nos pasa a todos Yo, los argentinos? y、eh, o dormí bien, muy bien el jueves y, por supuesto, mi inconsciente dice: pagalo, hija de puta, entonces claro, el, el viernes, no, o sea, ayer no dormí bien. Y、eh, tuve una sensación que hace mucho que no tenía,、eh, les cuento para que se sientan identificados si、uh -huh. les pasa: esta cosa del de mal presentimiento,、oh. algo va a pasar.、Sí. ¿Qué es ansiedad? n o Una、claro. después con los años de análisis y demás dice: bueno, es ansiedad, pero hay que pararlo en el momento. En sí, el momento es、eh, algo malo, está pasando en otra, tal vez en otra parte del mundo.、Pues、que sí, sí no, es, efectivamente y, está pasando. Y tiene mucho que ver con la sintomatología. No, no soy especialista en salud mental, pero lo he sufrido en, en mi cuerpo, en mi salud mental, que es el, el ataque de pánico, porque、claro. es, es el anticipo de algo terrible que va a suceder, que no, no, no sabemos si va p r o b a b l e m e n t e no suceda.、Claro. Es más, ni sabés qué es eso tan terrible, pero vos crees que, que va a pasar algo tan Ay, terrible. a r sí. Bueno, la、sí. salud mental está muy hecha pelota, entonces. Sí, sí, sí, estamos.、Eh, y está como pandémico el asunto,、uh -huh. ¿no? Bueno, bueno, tendríamos que. Pero bueno, hay un estudio que dice que los mercados fueron ganándonos,、eh, y además es un objetivo que tienen, horas de sueño. Cada、claro. vez dormimos menos, pero es un proyecto. Del mercado, claro, que vos deberás、claro. m、sí, menos. Sí sí. sí, sí, no es casualidad,、uh -huh. para nada. Bueno, y vamos a conversar un poco de la Feria del Libro de Buenos Aires, que siempre hablamos del discurso de aperturas、uh -huh. principalmente, y estamos a favor o en contra en este programa, de acuerdo a si me invitan o no me invitaron a la Feria del Libro. No me invitaron. En contra, Totalmente. El absolutamente. El año、contra. pasado estábamos a favor de la Feria del sí, Libro, ahora este en contra. Año、no. eh, bueno, eh, algo que repetimos siempre <risas> es que pasa esto de que les. les Cuesta más invitar a autores que vivimos en, en las provincias porque tienen que pagar el traslado、claro. y el hotel.、Eh, pero bueno, eso hace que el evento más importante del, del sector del libro de un país que. Es muy lector como el nuestro,、eh, pierda su carácter、uh -huh. eh, federal para s e r un evento porteño. sumamente porteño. Claro, ¿no? claro.、Eh, y que además que solo, es una ventana al mundo, o sea,、eh, sí, no、es, total, es una vidriera el... total.、Eh, que igual yo hago este, esta observación ahora que no vivo, porque cuando viví a en Buenos Aires ni siquiera me daba cuenta, ¿no?、Claro. Entonces,、eh, ahora nobleza obliga. Bueno, hubo un discurso de. De apertura de s a s t u r a i n duró como una hora y media, un discurso precioso.、Eh, hubo abucheos、uh -huh. a c i f e l i No sé si lo escuchaste al discurso. Sí, lo pasamos ayer. ¿Lo a pasaron?、Cifeli. Sí. sí eh, pero eh, no, me pareció,、eh, era como una,、eh, un a extraterrestre. Incluso las luces que le habían puesto lo ponían verdes, parecía Shrek, Shrek ahí en el medio, de, tipo que no tiene ninguna forma de cultura. Además, Sifeli. Bueno, cuando lo abuchean, lo, los escritores que estaban presentes、eh, le dicen como: v o l v é al, al u, una, chi, una chicana mala, igual, ¿no? v o l v é al teatro revista sí,、claro. o al musical, algo así. Sifeli、claro. eh, eh, es el secretario de cultura de Miley, por ahí se les pasa porque es totalmente.、Eh, invisible,、no no、claro,、no. es un invisible, no existe porque no hay políticas culturales. Eh, pero viene del de b o d e v i l l e del teatro de revista, que puede haber muy buenos, pero no, este es del, de la c h a v a c a n e r í a No sería el caso.、Eh, no sé si se acuerdan, bueno,、eh, que el año pasado b a c a r o que es el expresidente de la Fundación El Libro,、uh -huh. había tenido un discurso bastante posicionado、sí. políticamente y le había dicho a Miley: si venís, no te podemos garantizar la seguridad. Lo que quería decir que la Fundación El Libro no iba a poner dinero extra para la seguridad del presidente.、Uh -huh. Como si viene, señor, póngase su propia seguridad, porque los recortes que había tenido、eh, eran muy significativos. Bueno, este año, el actual、eh, presidente de la Fundación del Libro, que se llama Cristian r a y n o n e tiene un discurso más amigable con el gobierno. Y bueno, no nos vamos a, Lo mismo de siempre, no nos vamos a entrar en estas cosas como si la cultura no fuera.、Eh, Política pura, ¿no? Y、mmm, algo que, que fue interesante fue la.、Mmm, La, la manifestación pacífica de escritores y escritoras. Recordemos que el discurso inaugural de la Feria del Libro siempre está asignado por、eh, el, el público, siempre aprovecha este momento para hacer algún tipo de performance o reclamo o manifestación. En el, el, me acuerdo que la vez que、mm, el discurso de apertura lo hizo Claudia Piñeiro,、eh, los docentes habían. Ejercido su, su derecho al reclamo, pero bueno, es un espacio, no deja de ser un espacio privado, ¿no? Claro.、Eh, de todas maneras, a mí me parece muy interesante lo que pasa en ese momento, incluso más de lo que pasa después en, en los stands, que bueno, lo que está pasando en los stands es tremendo. Que no se vende nada. No se vende nada y además muchas editoriales、eh, están. Están、eh, agrupándose para poder pagar un stand porque son carísimos y además se perdieron los subsidios、eh, estatales. ¿no? Otra cosa: chismes. <risa> <risa>、eh, los escritores y escritoras para el discurso inaugural、eh, armaron unos,、eh, unos no、sé, cartones de Osvaldo Bayer en, en respuesta a que nació. Destruyó en la Patagonia un,、uh -huh. un monumento al escritor y lo, lo levantaron en repudio. Hubo algunos pocos escritores y escritoras que no quisieron、eh, agarrar la figura de Bayer. Hay que ser, ¿eh? Púscula, Hay que ser. <risa> Ese es uno de los、Qué、chismes. Culo, Otro de los chismes es u、eh, un colega、eh, participa de una antología que se publicó en España, que se va a presentar en el espacio Orgullo y Prejuicio, antología de escritores putos,、eh, y no hay entradas para los autores. Lo cual es tremendo porque si no hay entradas para los autores que están publicando y que se están presentando en los libros en la Feria del Libro, bueno, entonces lo que proponen, lamentablemente, no tiene nada que ver la editorial, ¿no? Porque si tienen entradas、eh, limitadas o no、claro. tienen entradas para los autores, ¿qué van a hacer?、Eh, ¿Podría antes? ¿Qué significa entradas para los autores? Y cuando uno publica o hace una actividad en la Feria del Libro, como vas a trabajar,、sí. ¿no? e s c r i b i r es un trabajo,、claro. eh, no, es, es insólito que te n g a s que pagar la entrada para ir a trabajar.、Claro. Eh, bueno, ahora、eh, llegamos a un punto en que los、eh, escritores de, de algunas editoriales que son independientes y encima extranjeras、claro. tienen que pagar las entradas.、Mira. Y la, a contrapartida les, opre, les ofrecen cheques libros, ¿no? Como、claro. que con eso pagás, te, te devuelvo tu dinero en cheque libro. Eh, bueno, esas son la, así estamos con el tema de, de la Feria del Libro.、Eh, la, la ciudad invitada en esta oportunidad es r i a d de Arabia Saudita. Y bueno, es la 49 Feria del Libro.、Eh, solo cinco mujeres fueron,、eh, dieron el discurso inaugural. Pensé que iba a haber una tradición、uh -huh. después de una seguidilla de. Para、autoras. empardar en algún La momento. La última fue Liliana Hecker、eh, el año pasado y ahora, bueno, fue Sasturán. Igual a mí me encanta Sasturán, qué voy a decir. El discurso、uh -huh. fue precioso, muy poético, político, gracioso, muy al estilo de, de él, que es un escritor de, de, y catedrático de las letras, escritor de, de novela negra.、Eh, ¿Qué más?、Eh, Bueno,、eh, en esa、um, eh, performance que estaban ahí, estaban Liliana Hecker, Guillermo Martínez, Claudia Piñero, Sergio Holguín, Selva Almada, Enzo Maqueira.、Eh, bueno, como los escritores por ahí más importantes o más、uh -huh. eh, de renombre de. De ahora estaban ahí apoyando, desde acá apoyamos esa iniciativa.、Eh, tenemos arte propio en, en la Feria 49, Feria del Libro.、Eh, es el 14 año consecutivo que la provincia de La Pampa puede participar. Forma parte del ente cultural patagónico, también por eso que decíamos de que no se puede tener un stand privado.、Exacto. Y por supuesto, yo noto, si bien no, este año no pude visitar el stand, Noto que hubo recorte,、eh, y es, pero es impresionante como el esfuerzo que se está haciendo para poder ir. n o El año pasado había todo un dispositivo, no sé si te acordás que lo hablamos acá,、uh -huh. de inmersivo, como una sí, propuesta、claro. inmersiva, que eso、de、lleva actual, muchísimo sí. dinero sí, sí, y sí, trabajo. Bueno, ahora de todas maneras se sigue trabajando y hay un, un montón de actividades. Les recuerdo que están los libros que fueron seleccionados por el、eh, Fondo Editorial Pampiano el año pasado. En, especialmente de Amoritos las Rosetas de, de Daniela Arata. Que también lo presentamos acá en esta radio, es un libro de cuentos precioso.、Eh, y bueno,、eh, ¿qué más? Visiten el Stand de la Pampa, va a estar una escritora que a mí me encanta, es una escritora española que ha sido tildada como de naif y demás, pero a mí no me importa, que se llama Rosa Montero. Sí, a mí también me gusta. Me encanta, sí, la loca de la c a s a Pero、casa. sí, le dicen esa que, que es una porquería. Viste, cuando algo、no? se populariza、sí. también pierde valor intelectual, sí, pareciera. Sí, sí, sí, sí.、Eh, no、Yo estoy... me crié leyendo c o r i n Tellado.、Eh. Aguante.、Sí. Viste、eh, Yendo a buscar la, la, cada semana el, el librito que eran corchiritos en el、eh, eh, kiosco. De, ah, que sal, salía semanalmente. Claro, claro. O sea, claro. Mi,、eh, por lo menos en Villegas en los 90 los vendían semanal en el kiosco. Claro. Y tenía un formato de mini libro, digamos, sí, sí. pocket. Yo tengo algunos.、Eh, sí. Y mi mamá se los devoraba en un, un día, entonces ya esperabas el próximo. Claro. Era, no sé la cantidad.、Eh, no、sé la ca bueno, igual、siento. también es, es、eh, hay una intención deliberada, ¿no?, ¿no? de bastardear la literatura、claro. de las mujeres y eso no, no solo. Eh, no cambió mucho en los últimos tiempos, sino que hay una vuelta.、Exacto. No Lo que decía, tampoco es casual que haya habido una intención de que las mujeres、eh, escritoras importantes que tenemos un montón hagan los discursos inaugurales durante cuatro、uh -huh. años consecutivos y ahora, bueno, ya no. Sí, y el cambio en la presidencia de la Fundación El Libro,、Totalmente. más、eh, al calorcito de los tiempos, también debe tener que ver con una decisión política de la Fundación El Libro de permanecer. Totalmente, y、no. sí, bueno, sí, sí, sí. Y, de... y además, desde todos los lugares siempre、claro. hacemos ciertas transacciones. Bueno, sí, sí, pero hay maneras de.、Total. Hay formas, ¿no? En la, en la, incluso en la construcción semántica, uno puede permanecer o resistir. Claro. No es lo mismo. Exactamente.、Sí. No es lo mismo. Muy、buena. Bueno, si Feli dice, ¿no?、Eh, Que quieren evitar el tono politizado、uh -huh. y confrontativo. Sostenemos una cultura libre y sin orientación ideológica.、Bueno. ¿no? La política partidaria no debe intervenir en la cultura y mucho menos debe ser motivo de gastos innecesarios.、Sí. Y, y dice que no mantienen una política partidaria, pero después lo nombra、uh -huh. directamente、sí. a Miley y el, el trabajo, entre comillas, de, de su hermana Carina. Llosa Contraria a, a Cristina, estaba todo el tiempo en las antípodas y en, y en organizaciones de derecha. Hubo una, un reclamo entre comillas popular, porque no deja de ser de mundillo la, la, la feria del libro、Total. para que no lo traigan. Y la propia Cristina s e l e d e c í a No, no, sí, que lo traigan. Salió a decir, no, que lo traigan, que venga, ¿por qué no va a venir?、Eso、bueno, pero、escrita. además, un escritor latinoamericano,、claro. premio Nobel、eh, de un talento indiscutible. Eh, eh, talento indiscutible. ¿No? Eh, excelente, María. Bueno, muchas gracias. Me encantó. Nos vemos el